El Señor es nuestro refugio diga el Señor es nuestro refugio puestos en pie vamos a exaltar el nombre del eterno su aquí tuyo seas y tu no tuyo sea tuyo sea hermano estamos de a no teje mi tu de carata de carata de carata queremos y es tuyo aquí tuyo seas y tu no tuyo sea tuyo sea hermano estamos de a Venid tú más, Adonai más sergo, Aleluya. Jesús a Adonai más sergo, Aleluya. Jesús a mí te que tú me reca-ta, reca-ta beca Y estoy aquí, Estamos beando de que dirán De caralata, de caralata Y esto aquí, yo sí aquí Que tuyo sea, tú. tuyo sea, tuyo sea. Que amor, este I don't know, a la nada, hasta el gozo aleluya дяべ, вам. А Diga el eterno de edición que creó los cielos y la tierra. you been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 Y basta la, que fantaserna de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 siempre observe a ese tallo que él plantó que es Israel en toda la diáspora en todo el mundo él es el protector de todo Israel dice el Tejilín 103 14 Bendice alma mía al Eterno, bendice alma mía Adonai Bendiga mi ser su santo nombre Porque Él es el Todopoderoso, Él es el Shaddai que perdona todos tus pecados Él es quien sana todas tus dolencias Él es quien rescata del pozo tu vida Y Él es quien te corona de misericordia Y Como Él nos corona de misericordia a través de Masías Yeshua Por eso nuestra alma se alegra y bendice al Eterno. ser siempre al Eterno por su gran misericordia para siervo Brahma por los arroyos de agua así mi alma clama por ti oh, eterno que nuestra alma tenga siempre sed de ti nos acercamos a tu presencia para que sacies nuestra sed sed de justicia sed de amor sed de misericordia Por danos a Mashiach Yeshua La fuente de agua eterna Y por la cual estamos aquí Bebiendo de ti De tu amor y de tu misericordia Hermoso es estar en la presencia del Eterno, derramando nuestro corazón como un sacrificio vivo, como lo decía Raf Shaul, ser un sacrificio vivo delante de Él. Cuando el sacrificio era puesto en el altar para ser consumido, no tenía nada puesto. También nosotros Delante de la presencia del Eterno Nos quitamos la vestidura De santidad La vestidura de ser buenos O muchas veces de ser malos Y somos lo que realmente Somos delante de su presencia ¿Qué podremos esconder delante de su presencia? Absolutamente nada Él conoce nuestros pensamientos Y lo más profundo de nuestro corazón Sin ataduras Sin cargas Queremos estar en su presencia Para que todo sea consumido Diciéndole que lo amamos agradecemos cada instante de nuestras vidas su bondad y su misericordia porque cuando no teníamos nada él nos ha acercado a Israel a sus pactos y a sus promesas y nos ha hecho parte de él así como dice la parasha de hoy el chamá somos uno con él y él es uno con nosotros somos uno con Israel Por eso siempre bendecimos a Israel Bendecimos la tierra de Israel Bendecimos a cada persona que está dentro de Israel Pregonando y viviendo la Torah Y más aún los que pregonan que Masías Yeshua Es el verdadero Masías de Israel Dentro de Israel Y bendecimos la diáspora de Israel en todo el mundo En todas las comunidades En especial a la aquí de Venezuela En qué lugar estemos Así como Cuando Yeshua estaba con la Samaritana Estamos en los tiempos donde se cumple Esa palabra que dice que El Eterno busca verdaderos adoradores En espíritu y en verdad Y así estemos lejos de Jerusalén El Eterno ve nuestros corazones Porque más que sacrificios no quiere que lo amemos a él y amemos a nuestro prójimo que hermosa es tu presencia Padre. como decía el salmista prefiero estar un día en tus atrios que mil fuera de ellos y que ese instante cuando tu chagina tu presencia está en medio de nosotros como congregación perdure y sea un gran tiempo ese precioso momento donde sentimos tu abrazo sentimos tu restauración tu caricia de un padre a un hijo destello de tu gloria pero ni noto nada ma a tus brazos Su nombre, adórale con algo íntimo tuyo, que él se regocija en medio de la alabanza. Te amamos eterno. Bendito es tu nombre y bendita sea tu misericordia. Gracias. Agradecidos Padre. Bendito de ellos, Padre.